Canal K, Huyó, Tui, Antu, Huyó, Chipant, Mi Kei, Tayin, Bus, Yo soy mapuche el pueblo mapuche festeja el 24 de junio el Huyó, Chipantu. En Puquem, invierno, la tierra descansa, renueva de buen energía para después brotar en Perú, primavera. Después viene Guadalini, que es el verano, es el tiempo de maduración de los frutos. Y el Romú, otoño, es el tiempo de cosecha. Y así es el ciclo natural mapuche. A paso de gallo vuelve a nosotros el sol. Comienza un nuevo ciclo. Así dicen los sabios mapuche. Guiño y Año nuevo mapuche.